Con sentimiento, el chaval. Bien, Biortís. En esta ocasión, esto no va para usted. s o m o s tus amigos, por toda la vida te seremos fieles. Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté. Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras, 「あっ Y solo me quedo uno por toda la vida」「いや、すみません、すみません、すみません、すみません、すみません。 Y Mil mujeres de mi compañía me daban placeres y me divertía, producto de todo lo que yo tenía, pero en realidad nunca fueron mías. Escuchen, señores, esta triste historia que por este medio hoy les canto yo. ケメシュセデヨー。 Vida. Y s o l o me q u e d o uno por toda la vida, qué tristeza de la vida.